fíjese que antes de que viniera la gracia por medio de Jesucristo que vino a este mundo en carne se manifestó en carne estuvo entre nosotros sanando con enfermos resucitando muertos abriéndole los ojos a los ciegos predicando el año agradable del Señor dice la Biblia antes de que Él viniera ¿qué habríamos tenido que hacer cada uno de nosotros? habríamos tenido que ir en el tiempo de Moisés, al tabernáculo. Tampoco tengo mucho tiempo para meterme en los problemas del tabernáculo, que son sumamente interesantes. Pero dice la Escritura que eso era sombra de lo que había de venir. ¿Sabe lo que hacía el pueblo? El pueblo máximo llegaba hasta el atrio. Entraba, era como un corral cerrado así. Entraban al atrio. ¿Qué había en el atrio? En el atrio estaba el altar o sea, perdón, el, el lavacro el lavatorio para lavarse las manos para purificar las manos ¿verdad? y había también allí un, un altar donde se hacían los holocaustos y luego había un recinto que era más cerrado, más chiquitito y en ese recinto entraban solamente los sacerdotes solo los sacerdotes no todos eran sacerdotes los hijos de la tribu de Leví, los levitas eran sacerdotes Y ellos no usaban teléfono celular Sino que usaban los elementos del tabernáculo que estaban diseñados por Dios Entonces dice la escritura que ellos entraban allí al lugar, al lugar santo Y allí había una serie de cosas que ellos podían hacer Pero había una cortina Y no era una cortina como esta hermano, era una doña cortina, pesada, gruesa, era imposible ver lo que había detrás de la cortina. Y detrás de esa cortina quedaba lo que se llamaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. ¿Verdad? Los que vieron la película Los Buscadores del Arca Perdida sabrán de qué estoy hablando. Indiana Jones años 80, 70, 90 no sé, por ahí 80 ya. ok pero es, son buenas esas películas porque uno, uno empieza a entender un montón de cosas que de otra manera no es fácil entenderlas ya. entonces allí estaba el arca del pacto y a ese lugar donde Dios se manifestaba dice, sobre el arca del pacto habían los querubines con las alas y en medio de ellos se manifestaba la presencia gloriosa del Señor entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer expiación por los pecados del pueblo y entraba amarrado de un tobillo lo amarraban de una pata y en la vestidura del sumo sacerdote en el ruedo estaba lleno de campanillas ¿por qué? porque si el sumo sacerdote no se había santificado lo suficiente caía fulminado Por la gloria de Dios. Y si escuchaban el porrazo y el campanilleo, entonces tiraban la cuerda y era la forma de recuperar el cadáver del sumo sacerdote. Lo Lo consumió la gloria de Dios. De ahí debe venir el dicho, estiró la pata, porque salía la pata estirada con la cuerda. Imagínense, tirando. Generalmente eran medios guatones estos tipos, entonces tirando... La pata es tirasis, son bromas, hermano. Yo sé que son bromas es para distender la situación nada más, pero oiga, es serio el asunto, po? es súper serio. Entonces, resulta que ahora en la gracia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que ahora en la gracia tenemos un sumo sacerdote que no es como esos sino que es comprensivo de nuestra propia naturaleza, estoy hablando del libro de Hebreo, entre paréntesis, de lo que van a enseñar dentro de media semana más el libro de Hebreo es espectacular hermano, no es porque el libro de los hechos no lo sea que también es espectacular pero el libro de Hebreo es espectacular hermano respecto de lo que significan todas estas cosas de las que estoy hablando es fantástico cuando uno lee el libro de Hebreo y lo entiende aquí en otra entonces decía que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo y dice la escritura que nosotros por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono de la gloria de Dios o sea al lugar santísimo ¿verdad? Porque Cristo dice abrió el camino y rasgó el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y del resto de las afueras que era el atrio, verdad? O sea, estaba la cancha, estaba el lugar VIP, y estaba el lugar hiper vip. Entonces el pueblo estaba allá en la cancha, miraban de lejos así. ¿Qué es lo que estaba pasando? y el único que estaba en la presencia del Señor era el sumo sacerdote entonces dice que Cristo abrió el camino hermano ¿para qué? para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gloria de Dios para encontrar el oportuno socorro gloria al Señor ya no necesitamos un sumo sacerdote humano tenemos uno glorioso tenemos uno divino que está oficiando por nosotros y está ministrando por nosotros delante de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya me estoy metiendo en profundidades teológicas. ¿Cómo puede estar Cristo delante del Dios trino? No tengo idea, pregúntele al Señor cuando llegue a su presencia. Él le va a explicar todo eso. Yo no puedo ahora. No lo sé. Ríase, pues hermano, si Dios le ama... Por favor, tan serio, sí. Les dije que no era para que nos pusiéramos graves, es para que entendamos realmente la dimensión de la gloria de Dios, nada más. Entonces, queridos míos, sigo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que nosotros debemos ser diferentes al resto de las personas, y no simplemente por hacer una discriminación qué sé yo, negativa, positiva o como sea, sino porque dice la Escritura que nosotros hemos sido apartados por Dios, hemos sido santificados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, la Iglesia. De este modo, llegan a ser, dice, un sacerdocio santo. ¿Quién? Ustedes. Usted, hermano. Usted, hermana. Tú, el que está al lado, el que está adelante, el que está atrás. Llega a ser un sacerdote, dice, santo. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Gloria al Señor, Entonces si somos sacerdotes por mano, y más encima sacerdotes reales, real viene de rey, no de realidad por si acaso. Cuando dice real sacerdocio, Apocalipsis dice reyes y sacerdotes nos hizo Dios para él. Entonces si usted es un rey, si tú eres un rey, si tú eres un sacerdote, lo mínimo es que te comportes como eso. O por lo menos que hagamos el intento. Hagamos el intento. Yo no me imagino... Bueno, ya no. Olvídense. Olvídense. No, no, no, no, no, voy a, no voy a hablar de cosas negativas, pero... Pero imagínense cómo se comporta un rey ante sus súbditos, hermano. ¿Ya? ¿Cómo se comporta un rey en una ceremonia? En una ceremonia solemne. No como el rey de España cuando le dijo, ¿por qué no te callas? Eso no fue una actitud, ni fue una conducta real. Eso no lo hace un rey. ¿Verdad? Porque simplemente un rey, ¿qué es lo que hace? Cortarle la cabeza. Y se acabó, po. ¿o no? Se acabó el problema. Pero se dice, ¿por qué no te callas? Se pone a la altura del otro. Ya dejó de ser rey. Entonces, queridos míos, dice Pedro,